apoyar, digo, no es que tenés que organizar la marcha, pero si si si sos escr escritores, si sos docentes, si sos eh, político, digo, y estás en la marcha sin caer en apropiarse y te sentís que te atraviesa, creo que hay que estar ahí. En las marchas, además que el, digo, la marcha de La Plata, la que va a ser el, el, el otro sábado, es la marcha a la que tenemos que ir todos, ¿eh? porque La Plata sigue siendo una marcha chica y sigue siendo una ciudad conservadora.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 Estamos acá con FacuSaxe, Jauría Mutante, te invitamos a que vengas, les paso los teléfonos de nuevo por si quieren escribirnos, 221-488-1177, WhatsApp, mandanos un mensajito, hay... Taps de grinder me dicen. No sé ¿Para Facu leen. o para quién? ¿Cómo se leen? No sabemos. Claro. Ay, esperen que abro mi ¿Abriste no, no. Grindr. ¿Abriste tu grinder desde que llegaste Ay, a la Jauría? No, Abrilo, no hoy no lo abrí. Viste no que hay, abrí. hay hay una zona Ay, oscura para visitar. Zona. Ah, mira, no, también podemos eh, invitamos te hice, te hice a, a las personas que están por aquí debajo dando vueltas en, en esta gran tetera que se volvió el Centro Cultural Olga vázquez que suban a conocer la radio que está muy muy linda que hay una antesala eh, ambientada ahí en antes de entrar a la radio es el primer piso, es Jalerita suben, estamos aquí hablando con FacuSaxe ¿Qué hace FacuSaxe en, acá en este jauría? ¿Por qué viniste? Eh, yo vine porque me gusta mucho feriar la verdad. Ah, no, mirá. y digo, desde nosotros eh, tenemos como un grupo, yo trabajo también con historietas, y tenemos un grupo que hacemos como producción de algunas cosas desde las disidencias sexuales con historieta, de literatura y teoría, y hacemos fanzines y nos gusta mucho la idea de feriar, y bueno, estamos feriando acá, estuvimos antes un rato en la feria, y además me invitaron a presentar el libro mañana, que también está el libro ahí en la feria, digo.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 porque digo, como que para mí habría que pensar otras formas ¿no? por eso pienso en interrogantes, en preguntas y si alguien me dice ah, no ay, las cosas son así, yo le desconfío porque ¿cómo tenés tantas certezas? si apenas claro. tengo certeza de quién soy no sé, esa es sí. una idea sí sí. Total. Eh, sí, sí, completamente de acuerdo eh, pa, eh, pasa también que creo que en una ciudad tan académica como uh -huh. es La Plata A veces, eh, muchas conversaciones, o espacios o discusiones se ven teñidas de alguna cuestión que tiene que ver con la legitimación de la palabra. entonces eh, Y como bueno, lo vivís en carne propia sí, muchas veces, la de mm, la razón, es tener razón O la mirada más acertada respecto a tal o cual cosa. Eh, Fakus Axe, muchas gracias por haberte llegado al primer piso de Eh, Leo Vázquez, no sé Ari si le querés preguntar algo más. ¿Prendiste Grinder? No, oh. no tengo señal. lo hubiera aprendido, pero no tengo señal. Voy a aprender ahora en la verdad. Antes que te vayas, antes voy a que me vaya, ¿cuál el nombre de tu libro? Dale, por favor. Lo presentás mañana, ¿a qué hora vas a estar? A, la, a las 17 de figura en el cronograma, creo. Buenísimo. Así que bueno. Estoy en acá en el Olga Vázquez, 60, eh, 10 y 11, se vienen a las 17 mañana a ver a Facu. Va a presentar su libro, Disidencias Sexuales, un sistema geoplanetario de disturbios, sexos subversivos, anales contravitales no También contarte Facu, que junto con Ari y algunas personas de acá de la producción formamos parte de un espacio que se llama Laberinto Casa Club. Y que desde hace rato te venimos nombrando porque... Queremos que llegues allá con, con tus publicaciones. Sí, sí, sí. sí es Así que... que estábamos ansiosos también un poco por conocerte. sabes que hoy estábamos hablando de vos y no nos podíamos acordar cómo era tu personaje eh, cuando lees con la otra marica Ah, el mío era Miss Cordillerita Miss Cordillerita, <risa> está, sí, sí, sí. Miss Cordillerita. No el lo puedo otro, abandonar El otro libro es un poco sobre Miss Cordillerita ¿o no? El otro sí el, aparece algo de Miss Cordillerita El otro se llama El Cuervo Marica le puse. y es justamente como una ficcionalización medio ensayo poético de recuerdos maricas, infancia marica y Miss Cordillerita es mi identidad marica infantil que, que nunca pudo aparecer del todo pero bueno no, la recupero de adulta no eh, sí, y hace rato que, que con Alan hemos hablado lo miro que está acá afuera eh, que me escribió, pero yo estuve como tan saturado con fin de año que bueno que, que la idea es sí, hacer algo en cuanto se pueda